...por Radio Kermés en el 106.1, regresando, volviendo al aire en este día martes, ¿eh? y bueno, de acá en adelante... De lunes a viernes eh, estaremos compartiendo toda la información como siempre con entrevistas con notas eh, durante todo el 2019 un año electoral un año eh, más que más que importante tenemos comunicación telefónica en, en este momento con claudia Baigorria. vamos a hablar un poco acerca de eh, la educación y el comienzo o no de clases un tema que está latente también por por estos días eh, claudia Baigorria es secretaria adjunta de conadu histórica a quien le agradecemos estos minutos con nosotros en la mañana de Kermés. Claudia, ¿qué tal? Buen día, Sebastián González, la saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, un, un placer. Eh, ¿Cómo vale. vienen viene las negociaciones desde Conado Histórica? Bueno, a ver, Conado Histórica en esta instancia no está participando en eh, las reuniones de la comisión de revisión que se están realizando, eh, cuya primera reunión se estaba pautada Eh, por acuerdo del año 2018, estaba pautada para el 16 de enero, se realizó la primera el 17, allí no hubo ninguna oferta, se pasó a un cuarto intermedio para eh, ayer lunes. Uh -huh. Participaron las federaciones que firmaron el año pasado el acuerdo salarial. Recordarán ustedes que Conado Histórica rechazó el acuerdo salarial por mandato de nuestras asambleas, nuestras asambleas indicaron que un 25%, digamos un 15% más sumas fijas que totalizaron un 22 o 25%, dependiendo de la categoría, este era insuficiente para una inflación que ya se anticipaba en el mes de septiembre uh -huh. que íbamos a cerrar el año con una inflación superior al 40%. Uh -huh. Y sin cláusula gatillo y sin cláusula gatillo, sino que hubo lo que realmente está ocurriendo ahora. Hubo una revisión, una, una revisión que se iba a realizar, se comprometieron a que en 2019 las sumas fijas estas que habían sido remunerativas, pero no bonificables, sin zona desfavorable, por lo tanto, eh, es un recorte muy, muy grande, sobre todo para nuestras provincias patagónicas y, bueno, también La Pampa. este Entonces, nosotros decidimos rechazar... Considerar insuficiente ese aumento. Uh -huh. Como castigo, el gobierno y las restantes federaciones nos dejan fuera de la revisión por inflación de los aumentos salariales que se, se otorgaron en el año 2018. A todas luces insuficientes, a todas luces, no nos equivocamos, lamentamos haber tenido razón en aquel momento, y bueno no somos nosotros quienes dijimos que no era posible firmar en esas condiciones, fueron nuestros ausentes porque decían no tienen la cláusula este de, de actualización automática por inflación. La inflación se fue muy por encima del 40%, terminamos con un 47,6% de acuerdo a los índices del propio este gobierno, del propio INDEC y bueno, así estamos ahora con un salario Eh, entre 22 y 23 puntos por debajo de lo que ha sido la inflación este acumulada durante todo el año 2018. Ajá. Así que en sí. estas condiciones nosotros ya hemos advertido porque ya nos mandató el Plenario de Secretarios Generales en el mes de diciembre que en estas condiciones no puede es imposible que garanticemos el inicio normal de eh, las actividades en el año 2019. Así que esto ya lo estamos advirtiendo, porque más allá de que las clases empiezan en marzo, en febrero hay exámenes, en febrero la gente se reintegra también a sus trabajos, los preuniversitarios sobre todo, este ya se reintegran a sus actividades, y bueno, en estas condiciones es poco probable que el ciclo se pueda desarrollar eh, en, en, en, en óptimas condiciones. Ahora el gobierno decidió adelantar unilateralmente aparentemente sin el acuerdo y el consenso de los gremios que sí estuvieron presentes en la reunión, decidió adelantar un 5% en negro, o sea, cada vez peor. Las sumas del año pasado fueron en gris, diría, ¿no? Sí. Y cómo cómo es Pero... esto? ¿Cómo es esto de que es el 5% en negro? ¿Cómo pretenden pagarles? para que son sumas de bolsillo que van a ir a parar este dependiendo de la categoría y la antigüedad eh, de perdón dependiendo de la categoría y la dedicación este a cada docente se van a pagar ahora con el sueldo del mes de enero en en febrero entiendo que pretenderán con esto mitigar de algún modo eh, lo que es la, la, la, la ferocidad de lo que ha sido la pérdida salarial que tuvimos en el, en el año 2018, uh -huh. no Pero verdaderamente entendemos que es un insulto, que se desvirtúa cada vez más lo que es nuestra escala salarial. Eh, realmente lo que están haciendo con nuestro salario eh, es muy penoso, nos llevó muchísimos años el, durante la época del gobierno de, del, del presidente Carlos Menem, nos llevó muchísimos años después de, eh, de que tuviéramos casi un 70% de nuestro sueldo en negro, Con, con, con caracteres no remunerativos, no bonificables y jubilaciones miserables, nos tomó hasta el año 2006 el poder blanquear nuestros salarios, es decir, pasar todos los ítems al básico y tener el orgullo de eh, de poder tener un, un salario 100% este, en blanco, 100% con aportes al sistema previsional. Luego conquistamos en el 2008... Este, el 82% móvil para nosotros fue una conquista muy, muy grande, 82, 85% móvil. Hoy están destruyendo nuevamente la escala salarial con estas sumas en grises o sumas en negro. Este, además de lo, lo bajo que han quedado los sueldos básicos, no uh -huh. muy por debajo de lo que en la canasta. Queda claro. Que eh, la sí. situación salarial nuestra es muy, muy penosa. Eh, queda claro eh. esto de, de los porcentajes, ¿no? Porque en definitiva quedaron un 20% por debajo de lo que fue la inflación, aproximadamente un 20%, totalmente, y con totalmente. este 5% en, en negro que, que les estarían eh, dando a partir de ahora, eh, tampoco eh, llega. No, no, no, no, para nada. Entendemos que toda la clase trabajadora... Este ha perdido el año pasado mucho salarialmente debido a, lo, a, la, a la espantosa inflación que hubo, el proceso de devaluación que también fue inédito, eh, pero para nosotros fue el peor, el peor acuerdo salarial que firmaron en los últimos 20 años. Uh -huh. Después dirán lo que dirán las otras federaciones que se hagan cargo. Nosotros decimos era imposible firmar este aumento salarial y la verdad es que tuvimos un pico en el conflicto universitario y una movilización tan tan importante también que verdaderamente superó para nosotros en lo que es en lo que fue lo emblemático de esas movilizaciones Este, solamente comparable con los años de la reforma universitaria, quiero decir, uh -huh. por cómo se, se sensibilizó a la sociedad sobre la importancia de la universidad pública, no por el tema salarial solamente, que también para nosotros es importante, pero sí pusimos este, en evidencia y en despliegue lo que fue el ataque de este gobierno nacional al presupuesto universitario, a sus trabajadores docentes universitarios y preuniversitarios, y porque no entienden lo que es la universidad pública, porque todos ellos han sido formados en la universidad privada. Así que para nosotros defender la universidad pública sigue siendo la consigna número uno, pero no vamos a resignar nuestro salario tampoco, porque es muy injusto si usted me dijera que están este, saqueando nuestro salario para mejorarle a los sectores más humildes o para mejorarlo a los jubilados, pero lamentablemente tampoco es así. Así eh, que bueno. Sí. Eh, no, le iba, le iba a decir que eh, una constante no que apareció durante todo el año pasado eh, en cuanto a eh, calificar de alguna manera lo que fue la actitud del Gobierno Nacional para eh, los docentes universitarios, eh, hay dos palabras muy, muy claras que se repiten todo el tiempo que son provocación y manoseo. Sí, sí, sí, es así, es así. Este nosotros hemos titulado también así, eh hemos dicho que ha sido una burla este este este nuevo ofrecimiento, que no solo fue un ofrecimiento, sino que fue una decisión unilateral este del gobierno el pagarlo de este modo. Eh, para nosotros es una provocación, uh -huh. es una provocación. Eh, ¿Analizan eh, algún sí. el eh, ¿Analizan algún plan de lucha ya para para este 2019? Sabiendo eh, que va sí, a ser un año de eh, mucha conflictividad. Sí, nosotros la primera la primera semana del mes de febrero vamos a tener con seguridad eh, ya está convocado digamos la mesa ejecutiva se va a reunir el día 5 de febrero la semana siguiente tendremos el plenario de secretarías generales donde nuestras 30 asociaciones de base tendrán con mandato de sus órganos no sé si estaremos en condiciones de realizar asambleas por lo que es la altura del año, no todavía pocos docentes en actividad, pero igualmente La gente está muy ofuscada, se lo lee en redes sociales también. Eh, y bueno, seguramente si estamos convocando asambleas, los docentes van a participar. Quienes no hayan podido tomarse vacaciones tampoco o interrumpirán su descanso para participar de las asambleas. Y con seguridad nosotros no vamos a estar iniciando este las actividades en este en este ciclo. Todavía no sabemos eh, cuál será la característica de, de la medida pero sí sabemos que vamos a coordinar acciones también con las otras federaciones o con los gremios de las otras federaciones que están dispuestos este a no, a no seguir entregando el salario como lo han hecho estas conducciones de estas federaciones sindicales que verdaderamente nos han dejado tan tan mal parados. Así que bueno, eh, esperemos que, que el gobierno tome nota, mm. eh, lo veo bastante poco probable, sí. pero... Pero bueno para nosotros es muy importante no seguir perdiendo poder adquisitivo tan escandalosamente como lo hemos hecho durante el año pasado ese eh, sí. Bueno. sí sí sí porque realmente es poco probable no el, el, el, el volantazo que uno esperaría eh, como para que la situación sea diferente no incluso eh, el propio presidente cada vez que aparece públicamente ratifica su rumbo totalmente totalmente y el fondo monetario también Claro eh, El Fondo Monetario también lo ha declarado, que Argentina recién para el 2020 va a poder este, repuntar un poco y que seguirá la recesión y el ajuste durante el año 2019. Así que como ellos son eh, a, alumnos pródigos de, de este Fondo Monetario Internacional y nos han endeudado tan obscenamente durante tantos y tantos años, este, es poco probable verdaderamente que se invierta en salud y educación y en seguridad social en general, que son áreas tan tan sensibles para nuestra población. Así que con seguridad será un año conflictivo, no solo en la universidad pública, también en toda la educación, se está anunciando también este, la, la falta de remisión para la construcción de los jardines, de los que tanto ha, se ha jactado el gobierno a finales de año, uh -huh. que van a construir no sé cuántos jardines. 3.000 claro, nos ha enviado un centavo este a las provincias para poder hacer frente a, a este a esta promesa así que bueno eh, la verdad va a ser un año muy duro va a ser un año muy duro pero con seguridad este las y los trabajadores estaremos en la calle reclamando por nuestros derechos muy bien. claudia muchas gracias le mandamos no, un saludo No, gracias a ustedes un abrazo gracias eh. hasta un luego a toda la audiencia hasta pronto Claudia Vaigorrya, secretaria adjunta de Conadu Histórica, conversando con nosotros en la mañana kermesera. Para de mí pedazos para salvar